la inteligencia inquisitiva de Localidad, la humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia. Con, con contar contar su historia. Para ¿eh? quien quiere oír más, más allá, allá más allá llegan los ojos donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos en algún lugar del universo en algún lugar del universo se escucha el FIFA, FIFA Banda. Banda. Banda. noche de festejo en Buenos Aires señor Hernán Llunes ¿Eh? cumplimos 11 años al aire y por supuesto lo festejamos gracias a Lucas que nos avisó que muchos no nos acordábamos pero cuando encargó el catering ya nos dimos cuenta ¿no? ¿sí? y el señor Hernán Llunes que por supuesto mandó su mensaje a través de Facebook sí, por supuesto, festejamos 11 años en esta radio que cumple 15 y que está de festejo todo el año, por supuesto nos vamos a unir a esa celebración y por supuesto seguiremos difundiendo nuestro mensaje al cosmos ¿eh? Como lo hacemos martes a martes, eh, también en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Cala Muchita, en Salto Encantado, en Paraná, en Jujuy, en Esquel, en Formosa, en Capilla del Monte y en Neuquén, en todos esos puntos y a través de internet. Gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero, ¿sí? Nuestro saludo y agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado estos 11 años. Realmente ha sido maravilloso poder difundir la mejor música de rock y tal vez darle una ayuda al conocimiento, ¿sí? Una de las características de las distintas civilizaciones terrestres, al menos de las que guarda registro nuestra historia de la humanidad, es la vocación de conquista y colonización. Esta se aplicó tanto a territorios y lugares desconocidos o no. Y mayormente lo ha sido mediante el empleo de métodos violentos. La colonización, colonización del espacio por distintos países implicará la milita militarización, señor Yunes, como una consecuencia para llegar a nuevos mundos? Parecería que los hombres tenemos la cabeza del demonio. hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. El rumbo del universo se escucha un ding bang. Llegan los saludos por nuestro cumpleaños, eh. Sapnails, Gustavo Volacini y por supuesto, Norberto Chenin, Eduardo Rosenblun y por supuesto también José Luis Castaño pero hay que aclarar, no es mi cumpleaños eh mi cumpleaños es recién el 15 ¿eh? hoy cumple el programa o sea, Big Bang cumple años hoy y el conductor cumple el día 15 ¿sí? no cumple la misma cantidad de años vamos a, a defendernos un poco no porque después quizás nos pasan facturas pero no, no cumplo 11 años <ríe> cumplo bastante más Muy bien, en Internet, allí también viaja nuestro mensaje por intermedio de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show, ¿sí? Un gran saludo a Julio Guillet, que se despide de 40 años de radio, de histo Rock. ¿eh? Un maestro, un amigo y de quien he aprendido muchísimas cosas. Una pena, la verdad, bueno, termina un ciclo, seguramente empezará algún otro. Pero Julio Guillet es... Digamos, una figura trascendente eh, para el rock, precisamente, ¿sí? Un gran saludo desde aquí, Julio, y bueno, no sé, al, algún otro proyecto, seguramente estarás allí pergueñando, ¿no es cierto? Bueno. Podríamos decir que el mundo tecnológicamente ha desarrollado recursos espaciales de suma utilidad para favorecer la evolución de sus habitantes, tales como el sistema de posicionamiento global, satélites climáticos y dispositivos de observación para investigación y prevención. Estos a su vez se han convertido en objetivos tan preciados estratégicamente que se hace necesario protegerlos, lo que quizá lleve a una militarización del espacio. Para quienes anhelan el poder, es lo que les proporciona algo a que aferrarse. you'd look around Cuando miras al infinito cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansarles a pensar do, do, do, donde no llegan los ojos donde, donde no llega los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz hacia nuevos universos viaja el mensaje de philip baba Se puede oír nuestra voz y la música en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar creado por mi amigo Marcelo Cebo, de Gigantes Bajo el Sol. Allí están 7 octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante y Progresiva 70, entre otros programas. Grandes programas ¿eh? de rock progresivo y sinfónico, ¿sí? Y por supuesto, junto a radios como Mexicali Proc, Oral Moon y Stellar Attraction, así está Frecuencia Cero, representada modestamente por Big Bang en sus 11 años. Militarizar decididamente el espacio no haría más que contaminar la visión de la exploración una manifestación pura que anida indudablemente en el espíritu humano y que contribuye a darle sentido a nuestra existencia, para no resignarnos a quedar en soledad sumidos en, el, en la distancia y en el silencio. ocurrió hace unos quince mil millones de años. Quince millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang Bang. Nuestro saludo de afecto por 11 años, ¿Eh? De acompañamiento, ¿Sí? Realmente algo singular. Nuestro saludo a 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 89.3 FM Camco con Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. Que una nación como los Estados Unidos no sea la única que lleve la ventaja exclusiva como potencia en términos científicos y tecnológicos es tal vez lo más sano y saludable para nuestra especie que sea alcanzada por otros pueblos habla de un equilibrio de autoconservación de la humanidad al hacer que se comparta la cima del mundo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 11 años van que señales de radio llevan nuestro mensaje al cosmos, ¿sí? allá a la última frontera donde quizás alguien nos escuche y nos conteste. Eso se realizó a través de 89.1 FM Antena Libre en General Roca, Río Negro, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Cala, Muchita, 92.1 La Voz del Cerro en Jujuy y 94.3 Radio Cultura en Santa Fe. A todos ellos un gran afecto desde aquí, importantes radios que nos acompañan. Estados Unidos tiene la economía más grande del mundo y lógicamente el liderazgo está a su alcance permanente. Una nación que ha mantenido sus inversiones ampliando sus horizontes tecnológicos, aun con altibajos que para otros serían de dimensiones colosales. Ha estado al frente del mundo con una visión, por más que a la gente no le guste esto seguramente, con una visión que decididamente va más allá de los párpados.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 Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, eh, con sus señales 100.3 Radio UNER Paraná, 91.3 Radio UNER Concepción y 97.3 Radio UNER Concordia. Lógicamente el orgullo americano tiene el signo distintivo de un pueblo que goza ciertas ventajas en la etapa de la historia que nos toca vivir y esencialmente en los años 50, 60 y 70, donde se produce su mayor despegue. El resto parece estar constantemente persiguiendo al diablo. Infinito, cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansar do, do, do, de donde, no donde no llegan los ojos donde tú llega los ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz hacia huevos universos Viaja el mensaje de philip Se ha hecho común que el orgullo nacional prevalezca y que todo Estado quiera mantenerse fuerte, sano y rico. Pero, en términos científicos, lo que realmente importa es que la humanidad entera amplíe la frontera del conocimiento y que esto se convierta en patrimonio internacional. La ciencia trasciende la nacionalidad porque todos los científicos hablan el mismo lenguaje, Y el saber no debe ser otra cosa que una sinestesia. la ciencia de lo denominó la gran explosión más comúnmente el pic según Neil deGrasse Tyson las ecuaciones son las mismas no importa de qué lado del océano se encuentren o cuándo se las haya escrito lo bueno es que cada día más personas estén haciendo ciencia y que cada vez más países inviertan en ella Esa es la razón por la cual retasear el presupuesto a la investigación científica no es el camino indicado.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 a Alex Santana de Busley Park Cine Australia al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro y Edgardo Osielo pero quien hace el trabajo es Hernán Llunes por supuesto gracias por acompañarnos 11 años esta maravillosa radio es nuestra casa y realmente estamos felices de estar aquí conducción Jorge Ingenieros operación técnica y puesta en el aire Hernán Llunes dirección general Hernán D'Aisic colaboran y se prenden siempre al festejo, eh, siempre. Lucas y Javier, que después pasa la colecta, por supuesto. Ahí Carlos Music también le agradecemos por acompañarnos 11 años, ¿sí? Con música y un estupendo catálogo que por supuesto pueden consultar en su página www.icarusmusic.com.ar y pueden visitar la nuestra también, www.bigbandradio.com.ar también estamos en Twitter, Facebook, Fleetbook, Tumblr y TuneIn, y por todos lados, hemos crecido mucho, la verdad, en estos 11 años, pero lo que es esencial es que la pasamos de maravilla será hasta la semana que viene, chao